contra el área, se clavó la defensa de la luz Se desconcentró un segundo y Racing que no jugaba nada. Llega el empate casi producto de la casualidad. Centro a la olla, la pelota amortiguada y Auche. Rápido y furioso el demonio Auche. Para tocar al gol, el rastrero, el remate por abajo del arquero, minuto 22. jugaba tranquilo el granate. Se lo empata la academia, Racing clube el demonio. El demonio mete la cola en el sur. Racing 1, Lanus 1. Muy buenas tardes, bienvenidos a esto es Racing en día lunes, comenzando la semana, después de un domingo donde ha jugado nuevamente la Academia, un partido que veníamos hablando ya de la semana pasada, muy pegadito al de Colón y hago referencia al de partido, al partido con, contra Colón porque lamentablemente vi algo muy parecido a lo de la semana en Santa Fe digo parecido porque me dio la sensación de que Racing cometió los mismos errores les llegaron por el mismo lugar, sin ser la luz, nada del otro mundo, obviamente, sin tener la pelota, sin crear situaciones. Y obviamente me preocupó, digo, me preocupaba el hecho de volver a ver a Racing reiterar, repetir, prácticamente, un partido como el de Santa Fe. Veníamos de un domingo de felicidad, de alegría, de ver el mejor partido. ...del equipo de Subeldía sin dudas... ...y justamente en el Clásico frente a Independiente... ...un tropezón... ...un tropezón grande en la semana por Copa Sudamericana... ...digo grande por las maneras... ...más allá de que la diferencia... ...obviamente estos es fútbol, ...se pueden acortar y Racing tiene la lluvia abierta... ...digo las formas en, en las cuales Racing perdió por... ...el juego que vimos en Santa Fe... ...y ayer... ...nuevamente... ...me dio la sensación de ver algo similar... ...porque sufrimos mucho por la punta de Corbalán... ...porque Racing no encontró el juego... ...porque no tuvo la pelota... ...porque casi que no creó situaciones... ...excepto la de Auche... ...y mire qué similar será todo... ...que también Auche fue quien... ...había empatado... ...el jueves pasado allí en Santa Fe frente a Colón... ...en el cementerio de los Elefantes... Eh, ...claro está que había ausencias notorias... ...Saja ni más ni menos... ...con todo lo que significa y más allá de la muy buena actuación que tuvo Olivera Oliveira con Colón buena para mí la de hacer porque si bien tuvo un buen segundo tiempo, creo que tiene injerencia en el gol de, de Lanús no en el penal propiamente dicho sino en el rebote que da en medio del área faltaba el Ortiz un baluarte en esta defensa, el mejor jugador de la defensa de Racing donde hizo su debut miglionico Y creo que así fue la respuesta para todos aquellos hinchas de Racing que nos preguntaban... ¿Cómo estará Miliónico? Para que Kais sea titular, con algunos partidos buenos, otros malos... ¿Cómo estará Miliónico? Creo que ayer le respondió a muchos hinchas de Racing. No solo en el juego, en los 90 minutos, sino en lo infantil también del penal, ¿no? Parece mentira que un jugador con 10 años en Italia... ...comete un error tan puntual... ...y faltaba para mí... ...un arma fundamental para este equipo como es Diego Villar... ...es el jugador en la mitad de la cancha... ...que puede pensar junto a Camoranesi... ...que puede cambiar el ritmo, que puede hacer la banda... ...en su lugar estuvo Pérez Guedes... ...y Racing creo que sintió... ...las tres ausencias claramente... ...en la tarde de ayer... ...pero finalmente se rescató un punto... ...y claro que es positivo... Porque creo que a eso fue Racing, a buscar un punto. Entonces, más allá de que luego analizaremos el partido, digo, Racing se trajo lo que fue a buscar. Y una vez es cuando trae lo que va a buscar, queda conforme, pero en lo numérico. Porque Racing tiene ocho puntos, porque se escolta, porque está segunda a una unidad de boca. Y claro que el punto era positivo. En una cancha que se esquiva que desde el 2007 que Racing no puede hacer pie ahí en el sur de la provincia de Buenos Aires y Racing trae un punto manteniendo la media inglesa ha jugado 4, ganó 2, empató 2 y sigue expectante en el campeonato y claro que fue positivo y claro que al final del partido muchos esbozamos una sonrisa en decir bueno, sumamos pero me parece que habrá que repensar y modificar algunas cosas, digo, desde la estrategia. Porque a mí lo que me preocupó puntualmente es ver dos veces seguidas, en la misma semana, a Racing jugando igual. Uno no quería pensar que era, como muchos decían, el Barcelona frente a Independiente, ni que era el peor equipo del mundo, obviamente, contra Colón. Ni una cosa ni la otra. Y hablamos de extremos y buscábamos un término medio. El jueves en Santa Fe decíamos, tan mal como hoy, no puede volver a jugar este equipo. Fue un partido, se levantaron mal, jugaron mal, y ese fue el resultado, y nos hicieron precio. Me preocupó volver a ver lo mismo ayer domingo. Un equipo que repitió prácticamente lo del jueves en Santa Fe, esta vez en la cancha de Lanús vamos a tener que cambiar ese chip que decía Subel día luego del partido con Colón no cambiar el chip para meternos en la sudamericana eh, y poder dar vuelta este resultado que realmente es ocultado Racing lo pierde 3 a 1 eh, y claro que el chip hay que cambiarlo y claro que los jugadores sienten este trajín pero hay que poner El mayor empeño para el jueves pasar de ronda. Falta trabajo, hay que trabajar, falta conocerse, es verdad. Hay otras cosas positivas por rescatar: esta levantada de AUCHE, el buen rendimiento que viene manteniendo Iván Pichug y claro que los chicos de siempre. Centurión que cada vez que la agarra uno. ...se levanta... ...se para... ...para ver en qué termina... ...hizo un buen ingreso... ...Fariña... ...falta trabajo... ...y hay que hacerlo... ...y hay que trabajar... ...queda mucho camino por recorrer... ...y todavía se está ahí... ...y hay que aprovechar... ...este momento... ...que Racing está... ...a tiro de dar vuelta... ...al partido con Colón... ...porque falta un partido... ...son 90 minutos... ...hay que hacer dos goles... ...sí... ...no es nada del otro mundo... ...y el domingo obviamente... ...por el campeonato argentino... ...hay que mejorar... ...vamos a estar analizando lo que fue el empate ayer... ...en cancha de Lanús... ...vamos a estar informándolos... ...acerca de lo que viene... ...porque Racing rápidamente el jueves a la noche... ...muy tarde, 10 menos 10... ...va a estar jugando esta vez en el cilindro... ...la revancha por la Copa Sudamericana frente a Colón... ...y rápidamente el fin de semana... ...jugará por la quinta fecha del campeonato... ...con lo cual vamos a estar con Leo Paradiso también... ...informando al hincha a ver cómo está... ...cada uno de los jugadores del plantel... Sabido está que Villar no jugó por lesión, el desgarro de Saja, Camoranés y el Tano Ortiz. Solucionarán en esta semana su problema con AFIP. Veremos qué es lo que ocurre. Un programa extenso, ojalá lleguemos eh, para escuchar a ustedes también que nos acompañan día a día. Paraíso, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, Coren? Bien, ¿lo no, veo afectado? ¿La garganta o venimos bien? No, no, bueno, luchándola desde hace rato, ¿no? La laringitis que tuve en su momento me, lo, lo viene... me ha dejado secuelas. Eh, pero bueno, eh, hay que seguir Pero está mejor, está mejor, mejorando Venimos me mejor, venimos bien, bien Sí, venimos sí, bien. sí, mejorando Estuvo presente ayer también con nosotros allí en la nus eh, sí Viendo sí. el partido Sí Y que ha dejado muchas cosas por, por analizar ¿sí? Y espero que no haya dejado un parte médico negativo En este caso para, para su buen día No, no, de hecho su buen día ya cuenta con buenas noticias Y ya empezamos a... A informarle a la gente de Racing, va a jugar con San Martín de San Juan confirmado el día lunes. ¿El, el día lunes? Lunes, lunes 19.15. Perfecto. Y digo, es una buena noticia para su del día porque le da la posibilidad de que haya más descanso ¿no? sí. después del partido con Colón de Santa Fe, el sí. próximo jueves, el partido de vuelta por la Copa Sudamericana. El hecho de que se juegue el lunes a las 19.15 le da la posibilidad de poder contar, tal vez con todos los jugadores y de poner lo mejor en Santa Fe pro... porque hoy me planteaban esto al mediodía sí. en Santa Fe no en Avellaneda sí. ante Colón de Santa, sí. Santa Fe Martín, estamos. este porque hoy me planteaban esto si Racing juega el domingo si sí. si Racing juega el domingo va a ser muy difícil que ante Colón podamos ponerlo mejor porque hay jugadores que necesitan tener descanso uh -huh. ahora si juega el lunes si logramos esta chance ya concretada insisto sí. de que Racing juegue el lunes ahí es otra, otra cosa, es otro cantar nos da la posibilidad de poder mantener eh, lo mejor que tenemos o gran parte de ello y poder afrontar este, las dos competencias de la misma manera uh -huh. después habrá que ver si la situación de Ortiz se llega a solucionar de cara al jueves si eh, el caso de Villar, que es un caso aparte porque evidentemente va a llegar con lo justo y son dos partidos Villar va a tener que jugar uno de dos Sí, que hay que jugar uno de los dos. y Camoranesi creo que también ¿eh? y Camoranesi ver cómo llega el día jueves también porque anda con alguna molestia producto del cansancio, y del desgaste físico eh, el resto va a ser eh, más o menos el mismo equipo que estamos viendo en cancha el equipo sí, que sí, para su el es titular y el equipo que ha encontrado el técnico uh -huh. eh, que se ha ido conforme ayer yo bueno. te propongo empezar a escucharlo a, a Subeldía, el Día eh, porque habló en rueda de prensa Y tal vez sea polémica la manifestación que hace Subeldía, porque se lo dio sí. conforme, realmente conforme. Y cuando digo que, que está conforme el técnico de Racing, no solamente habla de resultados, sino me parece que también se refiere al rendimiento. Pero vamos a escucharlo al técnico de Racing, Gastón, lo tenés por ahí la, la primera parte de Subeldía, eh, hablando de lo que ha sido este partido ante la luz y lo que le ha dejado, las sensaciones que le han dejado al técnico de Racing el empate ante el equipo Granate. Siempre sí, es mejor que no sumar, y, y bueno, al haber hecho un desgaste importante el jueves con, con Colón a última hora y, y hacer un esfuerzo gigante en este partido, entre un rival muy duro, en una cancha muy dura, eh, las sensaciones son buenas porque para Racing sumar siempre eh, bueno así que estamos en ese sentido tranquilos felicitar a los jugadores porque realmente dieron ese plus eh, en, en una segunda parte donde el partido no, no prácticamente no había tenido situaciones de gol en ese penal que se meten sobre la hora del primer tiempo ya, ya los, los esfuerzos se tienen que, que, que hacer doble y bueno, ahí, ahí ahí es donde entra mi felicitación para con el plantel, porque en ese club, entró muy bien Fariño, realmente que entró muy bien Fariño, nos dio eh, un juego muy dinámico, que estaba planificado en el sentido de que él le iba a dar ese cambio de ritmo, así que, bien, bien, hay que seguir. Fue un partido realmente muy, muy disputado a mitad de cancha, ellos tuvieron dos situaciones más, eh, nosotros tuvimos una, Y de tres situaciones que tuvieron ellos con el penal, ¿no? Hicieron uno, nosotros hicimos una 100% efectividad Bien, la palabra de Subeldía. Eh, bueno, el conformismo del técnico de Racing yo creo que eh, está evaluado mm, desde varios puntos que son para analizar. Eh, a ver, el análisis que hace Subeldía eh, también habla de un equipo desgastado desde el punto de vista físico después de una semana complicada. Eh, han hecho un gran desgaste en el partido con Independiente, lo hemos visto todos. Y, y ha hecho un desgaste también el equipo del partido con Colón sin jugar bien evidentemente pero el desgaste físico está con un viaje de por medio y teniendo un plantel corto la evaluación que hace el técnico de Racing eh, bueno, el, el punto me sirve el punto me sirve con jugadores que están a media máquina que no están al 100% del punto de vista físico Racing fue a buscar el punto ayer a mí me, me, me da esta sensación de que el día siempre pensó inclusive en la previa del partido del día de ayer de que el empate era positivo Y que un punto engancha la Lanús eh, Le iba a dar cierta tranquilidad No fue a buscar el partido No fue protagonista Racing Esto está claro, lo hemos visto todos Pero este es el pensamiento del técnico de Racing Muchos podrán estar de acuerdo o no Con este pensamiento y con la idea Lógica De lo que significa Racing De tener que ir a buscar el partido a todos lados De ser protagonista Pero el técnico tal vez vea cosas Que tal vez nosotros no vemos y si para el técnico el punto es positivo bueno, podremos estar de acuerdo o no pero por lo menos eh, la satisfacción del técnico la tiene obviamente el punto sirve mucho más si vos después le ganás a esa partida de San Juan porque si no le ganás no, el punto no, no sirve de nada eh, el resultado ante los sanjuaninos tiene que ser un triunfo en cancha de Racing esto está claro y Racing se tiene que hacer fuerte en el cilindro pero por lo menos hasta ayer con esta idea de la media inglesa, inglesa con varias eh, circunstancias que tienen que ver con el punto de vista físico, con un plantel corto, para subir el día el punto termina siendo muy bueno, ¿no? Sí, y está claro, Leo, y, y todos en la previa pensábamos eh, que debido a todas estas situaciones que vos enumerás, el punto iba a servir en la fortaleza. Pero me da la sensación que Racing en un momento del partido, sobre todo en el segundo tiempo, cuando Alanuz se desespera a ver que el partido... ...lo iba empatando cuando había tenido... ...previo al empate de Racing... ...alguna situación clara... ...de descontar, de, de aumentar digo... Eh, eh, ...y ponerse 2 a 0... ...me parece que Racing si se animaba un poquito... ...podía llegar a ganarlo... ...digo... ...al inicio en este editorial que hice... ...esta pequeña editorial hablaba de... ...me preocupa que Racing vuelva a jugar igual que contra Colón... ...Racing no ha jugado bien... jugó muy mal, ayer jugó muy mal... Ah, ...Racing por momentos... ...vos podés ir a buscar un punto pero jugando, proponiéndote algo puntualmente Racing ni siquiera jugó de contragolpe ayer ni siquiera eso ¿sí? porque si vos me decís voy a buscar un punto, me tiro atrás y lo, y lo intento ganar de contra Racing ni siquiera pudo jugar a eso ¿sí? entonces veo jugadores que se desangran porque más allá que muchos hinchas de Racing le caen al Pepe San algunos con razón porque se lo notan Un tanto tosco, lento Es su manera de jugar Él está para hacer lo que hizo Frente Independiente Tomar la pelota dentro del área Hay momentos Y pasó en el partido con Colón Y en el partido con Lanús Que recibe de espaldas Y tiene a los dos centrales más el 5 que se tira atrás Luchi se vive peleando Y codazo va, codazo viene No se puede jugar así Entonces Si a Uchi una que le queda limpia La manda a guardar Cizán tiene que pelearse con los centrales y con los laterales y con el 5 que se tira atrás la preocupación es que Racing no genera juegos no juego, Leo el 3 y el 4 tanto Piyuli como Corblán Corolán volvió a sufrir otra vez ¿sí? así como con Curuchet ayer con el chico que debutaba Benítez volvió a sufrir por su andarivel ni siquiera toman la aposta de poder ir ni te digo en todos los tiros de vez en cuando esta es la preocupación que me dejó a mí Ver jugar a Racing Repetidamente igual Tanto como con, con Colón Como con Lanús Con los mismos errores Los mismos errores Y la misma falencia Digo, a la hora de tener la pelota Parecería que cuando la tiene Como el Camoranesi Y la tiene en contadas ocasiones Por su físico Porque tampoco tiene un socio al lado Por eso digo que Ayer estuvo tuvo mucho billar, Ayer estuvo ¿eh? muy impreciso Muy impreciso Muy impreciso Pero vos fíjate que en la jugada del gol Es él el que se la da a Centurión rápidamente, ¿sí? para que Centurión pueda meter una diagonal y darle, o la intención de darle el pase eh, a Auche digo, pero Camoranesi muestra su dificultad física y hablaba en el comienzo de la falta de Villar, que parecería ser con el único que se puede llegar a entender en esto de alternar en llevar la pelota y poder tocar y cambiar el ritmo entonces, ante esta dificultad de Camoranesi, en lo físico Ante la poca posibilidad que te dan los laterales de descarga... ...termina siendo Racing... ...un equipo partido... ...con Auchi san peleándose contra todos los defensores... ...con Centurión tratándose de eludir hasta el palito del córner... ...¿sí? Y que lamentablemente... ...el chico Centurión, un gran proyecto... ...un grandísimo proyecto... ...tendrá que aprender a terminar una jugada... ...en tiempo y forma... ¿Sí? para que su juego sea aún mucho más positivo, más valedero. Cuando aprenda Centurión a desprenderse en el momento justo, le van a pegar menos, va a sufrir menos y Racing va a ganar mucho más. No digo ganar partidos, va a ganar en la realización de la jugada. Ayer tuvo un par de ocasiones para tirar centro atrás. Por pedido de sus compañeros Y es además que viene haciendo en estos últimos partidos Le impidió que la jugada termine en algo Más que en un saque de arco Entonces eh, Sé que falta trabajo Y soy consciente Y, y, y apelo a la paciencia Pero hay, hay cosas ya para ir enfocando ¿Sí? Rápidamente Lo que pasa es que es tan difícil analizar el fútbol argentino no Que realmente... No, eh, eh. Eh, Vos ves el partido de de River de ayer Pero por supuesto se juegan juega mal Pero Racing se está juega, inmerso, se juega muy mal Pero claro, claro está inmerso ¿Cómo no está inmerso? Está exento de que se juega está tan bien, mal Está Da la sensación, Leo Que más allá de que en el fútbol argentino Se juegue muy mal ¿Sí? Como todos los equipos lo hacen eh, Ni siquiera pasó en estos dos partidos Vimos un patrón de juego es decir... Eh, la manera, la forma de, de cómo es preocupante que Racing haya llevado dos partidos dos veces, Leo y decí que tuvo la grandísima suerte de tener 100% efectividad con Colón llegó una vez fue gol con Lanús llegó una vez y fue gol el primer tiempo fue muy malo, hacía mucho tiempo que no me abrían los ojos de ver un partido como el de Lanús y Racing pero a los 45 minutos del primer tiempo cometés un error infantil de concepto tanto del arquero como del defensor de Racing se te, te ponen uno arriba, te vas al vestuario y después eh, está bien el análisis y yo coincido, yo coincido. Eh, me, me parece eh, me parece raro, me hace ruido eh, esta situación de que Racing no patea al arco que la única situación de gol haya sido la de, la de Auche eh, de todos modos yo propongo no ser exitista, ¿no? pero por supuesto, claro que no. Y, y esperar y si bien Racing no ha tenido un buen partido hoy hace una semana estábamos todos festejando ¿eh? pero seguro por eso Entonces, digo por esta Leo. Eh, pero bueno, eh, es un plantel sí. y esto hay que aceptarlo también es un déficit que tiene Racing que hayan ¿Sí? 22 profesionales es un déficit pero está claro. que, que asume su buen día eh, de cualquier manera eh, a mí me parece que el crédito está muy abierto todavía y estos partidos en que Racing empató ayer los perdía antes pero estoy seguro, Después, en una cancha Complicadísima a lo largo de toda la historia Complicada, complicada por lo menos en los últimos 10 años Donde Racing ya Ganar ahí sí, Llevarse tres 3 puntos sí. Ayer jugó mal, pero empató, empató. Es un mérito chiquito que, que no está a la altura de Racing Racing no, merece otra cosa no. Racing merece un equipo que sea protagonista en todas las canchas sí. Pero de todas maneras eh, eh, si, si comparamos Con lo que ha sido en los últimos tiempos Evidentemente Teniendo en cuenta el desarrollo del partido Después, las críticas están Y, y, y para mí son válidas Criticar a, a este Racing Que no ha generado juego de tres cuartos de cancha en adelante ayer Y, y también preocupa Es algo que debe trabajar su buen día sí. eh, Pero de alguna manera Por cómo se ha dado el desarrollo del partido de ayer Es un puntazo <risa> Vale oro, claro que es vale, un puntazo, oro. Leo, vale, vale oro, oro. Hay que Sí, hay que trabajar digo, Trabajar en este sentido, Leo Porque Vos hablás de un plantel de 22 jugadores Es mentiroso ¿Por qué mentiroso? Porque sabemos que no son 22 jugadores Menos o más Menos, Leo sí. Porque vos no tenés 22 a disposición Seamos buenos entre nosotros ¿Sí? ¿Vos creés que a UED es relevo en este, en, Hoy, como está jugando a Ued, Y lo hizo el otro día en Santa Fe por Camoranesi Es relevo de alguno de los medios? Sin dudas que no, Leo Sin dudas que no ¿Sí? Para ir a Ayer entró como un bombero porque se veía, se veía venir la expulsión de, de Corbalán Entonces optó el técnico de Racing por sacarlo Para que, para que Lui ingrese y Corbalán no lo terminen expulsando Por eso te digo que es 22 co mentiroso Sí, Es mentiroso Sabel Hitch es un chico de la cantera que ha quedado el rodaje Es lo mismo Ortiz que Sabel Hitch Sin duda que no. Tampoco lo mismo Ortiz y Villón y Guayar que otra Sin vez. Sin duda. También tampoco es lo mismo Pérez y Villar. Sin duda. No, no son jugadores muy importantes. Ayer ha quedado claro que Villar es muy importante, que Ortiz es muy importante. Son jugadores que no son fáciles de reemplazar. No, por supuesto. Claro que no. Entonces digo, 22 jugadores, mentiroso. ¿sí? Hoy el técnico debe contar con 15, 16, 17 jugadores para afrontar estas dos competencias. La que terminará o seguirá el jueves Y la del próximo lunes Confirmado, 19-15 La Academia enfrentando a San Martín de San Juan Vamos a vender, Leo, si te parece bien vamos a, ir, vamos a seguir hablando del partido Vamos a hablar del jueves Porque ya pronto, en 72 horas La Academia vuelve a jugar Esta vez por Copa Sudamericana enfrentando a Colón Deberá ganar, sí o sí, obviamente Pero por dos goles de diferencia 2-0 3 a 1, penales, 4 a 2 queda afuera, Es muy rebuscado esto del gol de visitante. Con lo cual, lo ideal sería que la academia gane 2 a 0. Y vamos a estar hablando de todo esto y mucho más. 4535-5707 es la vía de comunicación de estos Racing. Marina Zaninoto, Sebastián Gorosito están en el día de hoy en la producción. 4535 5700 Nuestro contestador automático Donde me imagino bastón que ya tenéis unos cuantos llamados Y esperemos poder escuchar al hincha de Arras en el día de hoy 1925 minutos Vendemos por primera vez y ya volvemos Argentina Espacio Publicitario ¿No? AM 570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 Para pisud para la ubicación de Farinha, tocando al medio pisud vino para el Pulpito Pelletieri, va para Camoranesi, Camoranesi quiere, insiste en la ofensiva, Auche, no tiene el demonio, está Auche, ¡Gol! ¡Gol! De rating! Racing de Racing, y del demonio, Auche Gabriel Auche, el que estaba, el que no fueron a buscar el que se quedó en la academia el que iba a ser suplente y terminó jugando por la partida de Viola Auche, encuentra una pelota en las proximidades de Gladia y la mandó abajo, nada que hacer para Marchesine, Gabriel Auche, empata el partido cuando Racing lo sufría, ahora están iguales, La y Racing 1 a 1 Gabriel El demonio En el área Auche 19 30 bueno, minutos eh. Ahí estaba Primero pues El relato De Martín Perazo En Radio 9, 9 Agradecimiento Para la emisora mía uh -huh. Y ahora El relato De Ariel Elueni De Fox Sport Radio del Plata También, relatando lo que ha sido el gol de Aucho del día de ayer El empate frente a la eh Tengo un punto Leo, ahora seguimos con el tema de información Porque tenemos a Martín Pérez Díaz en línea Para poder charlar un ratito acerca de lo que fue su primer partido Como titular vistiendo la Celeste Blanca Martín, buenas tardes, Diego en de Star Racing te saluda, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno eh, La primera vez que te toca ser titular desde el inicio eh, ¿Qué análisis haces? No solo de tu actuación personal, sino también de lo que fue el equipo. Sí, la verdad que fue un partido muy duro, eh, muy parejo, que no se encontraban espacios al principio de primer tiempo, pero como te digo, creo que después de tiempo pudimos encontrar el espacio y pudimos llegar al espacio. Martín, te pidió el día que hagas el carril izquierdo, se te notó, se te veía por ese lugar. Eh, ¿Qué es lo que te pidió ¿Hacer la banda? Eh, ¿Darle una mano a Corbalán No, ha sido obviamente, que ataque, que juega a igual y West Como creo que fue un partido muy duro donde se funcionaba en el medio Donde no, los volantes no pudimos agarrar mucho la pelota Martín, ¿cómo te va No para te saluda ¿Cómo estás, Paraíso TV? Todo bien, todo tranquilo, gracias por atendernos, eh Yo recién hablaba con Diego, algo aquí del arranque del programa Que te ha tocado un laburo muy difícil a vos, Martín Porque hay jugadores que eh, Uno los ve como muy difícil de reemplazar Tiz es un caso y le ha costado también a mí Y en tu caso no, reemplazar a, a Villar Tampoco es eh, tarea sencilla ¿Coincidís? No, obviamente que Que Diego es un, un excelente jugador eh, Es un jugador difícil de reemplazar Pero como yo creo que cuando sube el día tiene que hacer un reemplazo eh, el que mejor esté tiene que, que estar para reemplazar a, a Diego como tío creo que bueno fue un partido muy duro que no fue un partido muy, muy lindo como para jugar al mejor, pero como tío creo que de a poco el equipo se va a ir acomodando con el correr de los partidos y, y ya bueno, ya pensando en lo que viene ahora que es el partido con Colón la vuelta ¿y vos te consideras diferente a, a Villar? porque vivo digo... Tiene tendencia a, a, a cerrar, a juntar, a asociar con, con Camoranés. se permanentemente lo busca, inclusive en un momento dijo que se parecía mucho a la época donde él jugaba como volante por derecha, bien abierto. Eh, pero a mí me da la sensación que con eso es este, bastante diferente en cuanto a, a condiciones técnicas a, a Diego Villar. ¿Concidís con esto también? Sí, puedo coincidir que, sí, con eso que digo, porque técnicamente. Es muy bueno, creo que es un juego muy valioso, pero como digo, creo que bueno, si yo por ahí tiendo más a que, que a pero como digo, creo que fue un partido muy friccionado donde la nube en el primer tiempo no, no, no nos dejó pasar bien. Martín, ¿cuál era el primordial? No? Porque yo hablaba al comienzo de que eh, lamentablemente volvió a algo parecido a lo de Santa Fe Racing creando muy pocas situaciones en cada uno de los partidos teniendo un 100% de efectividad tuvo una situación frente a Colón, la convirtió y ayer mismo tuvo una situación de gol y también la convirtió eh, la idea era esperar a la luz, ir de contra, cuidando el físico eh, ¿Cómo fue el planteo inicial que, que habló sobre el día con ustedes? Ah, sí, creo que nosotros queríamos eh, jugar, tener malas cosas pero yo creo que fue un partido muy complicado tanto el de Colón como el de la Nube, donde, o sea, el rival también juega y eso no, nos complicó bastante. La sensación que les da a muchos, y me incluyo en esto Martín, es que eh, Racing fue a buscar eh, lo que finalmente se llevó, que fueron a buscar el punto, que, que el punto les servía desde, desde la prensa del partido del día de ayer. No, obviamente que sumar en una cancha como la es eh, difícil, como tío creo que, bueno, de, la mentalidad del de grupo y tanto el cuerpo que nos transmite debe de hacer lo mejor en, en todas las canchas y tratar de conseguir los tres puntos. Martín, el técnico hablaba de un partido frente a Colón que notaba el grupo como que no había cambiado el tip del clásico. Digo, eh, terminado el fin de semana, se rescató un punto importante del resultado frente a Lanús. Eh... Han aprendido esto de cambiar el chip, ya se metieron dentro de la copa sudamericana sabiendo que Racing tiene que remontar un resultado de y que hay que hacer ni más ni menos que dos minutos mínimamente pasando de ronda Sí, obviamente que ya fue el partido de la no, eh, nos pusimos el chip de que queríamos jugar contra Perón. y sabemos que es un partido que va a ser duro pero como partido creo que vamos a salir a, a jugarlo, no desesperar y tratar de conseguir el primero Para después lograr no el segundo Pero como digo, creo que es un partido complicado Pero creo que ya el equipo tiene la cabeza puesta en el jueves Y tratar de, de pasar el de ¿Jugás el jueves o ya les está recuperando de alguna manera? No, no, la verdad es que todavía no sé nada Hoy creo que Dios ya está mejorando Está entrenando con la parte de antes Pero como digo, creo que hay que esperar hasta, hasta el partido Para ver... Eh, Diego puede jugar y bueno después eh, las decisiones que Luis de Luis eh, de, poner, eh, de formar el equipo que, que parezca que será lo mejor para pues, el partido Martín, el punto es si, que si le gane a San Martín de San Juan en la próxima fecha porque si no, no, no servirá de mucho, digamos Sí, sí, obviamente, sí, obviamente que hay que ganar a eh, San ¿no? Juan pero como digo, primero en el partido con Colón donde tenemos que dejar todas las pilas ahí para poder pasar de pase que es muy importante para, para nosotros y es lo que le debemos a la gente Martín, sabemos que estás viajando, que tenías poco tiempo, te agradecemos a la comunicación por habernos atendido. Eh, lo mejor para el juez, que va a haber que poner mucho empeño para dar un resultado realmente complicado. Bueno, vale, muchas gracias a ustedes. Hasta aquí Martín Pérez volante de la academia que ha jugado de titular el día de hacer no tuvo realmente un buen rendimiento no, no. no se lo ha visto es el primer partido jugar juega de titular no se lo ha visto como lo vimos alguna vez por lo menos lo que tuvimos la posibilidad de verlo en Olimpo de Villa Blanca muchos dicen y remarcan ¿sí? que no es lo mismo y se tiene que adaptar obviamente a esta camiseta a esta presión a, a lo que es eh, el hincha de Racing claro está No es lo mismo jugar en Bahía Blanca que jugar en Racing Pero tiene, sí, condiciones. Sí, claro tiene que que muchas sí. condiciones Y sí, todo es un proceso de adaptación Es el primer partido como titular De minuto cero Le duró 50 minutos Porque a los 5 o 6 minutos del segundo tiempo Ha dejado su lugar por Fariña Martín Pérez Guedes, eh, dando su opinión aquí en los micrófonos De estos Racing 19.37 vendemos por segunda vez y ya Argentina Espacio Publicitario AM 570 Cugini, Cugini Fabio. No te confundas. is Fabio. Fabio. Nosotros cambiaremos tu imagen. Vos, cambiarás tu mundo. Cugini, No te confundas. 83. .cousine Cousine Cousine Fabio. Fabio. La peluquería. Lo demás, es solo imitación.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 Ahí está Pillú, recibe en corto de Pariña, pasó por Centurión, viene para Peretier y va a la cadera. Arma el Campera Renzi, viene para Centurión, Centurión al área, metió la pelota a Anés, ahí está, Auche para empatar no le dio gol, gol, Auche, gol. Está, la fueron elaborando pacientemente, desde derecha a izquierda, con Faridia, con Centurión, con Pelletieri, con Camoranesi, que metió el pase por bajo entre líneas, pudo en el fondo del grana, un rebote que lo favorece a Auche, y Auche que queda de cara al empate, sacude por bajo el demonio, Marquezín tiene una respuesta algo débil y la pelota ingresa superando al arquero, pasándole por debajo de su estirada, por el centro del arco, Gabriel Auche lo no empata, cuando el gran estaba para el segundo, cuando el atardecer se pintaba de granate cuando la luz lo tenía para el segundo gol, Auche aprovechó esa pelota viva en el área, Auche ¡Se aprovechó, porque es un demonio Y por eso lo iguala, la cadé, se quita unas cuantas piedras de la mochila Venía torcido el atardecer y lo empata con el demonio. Ese tipo está hecho un demonio. La Lucio Racing. Ahora está en oro. a uno. 19.42, esta vez el relato paradillo de otro colega amigo. El polaco Caini. El Polaco Caini. La oral deportiva, Radio Rivadavia. Estamos haciendo un repaso. Por todas las radios, como hicimos con Independiente, Esta hoy nuevamente traemos el gol de Auche, eh, por todas las radios, por todas las radios amigas. Primero escuchamos a Radio 9, eh, después el relato de Radio del Plata, y, y, ahora, y ahora Radio, Radio Rabia, Navidad. y hay uno más. Hay uno más que, más, que lo vamos escuchamos. a escuchar luego. Eh, sé que tienen un par de audios más en su día. Pero si le parece bien para eso vamos a marchar con el hincha de Racing para escucharlo también Hay Por muchísimos supuesto. mensajes eh, y vamos a empezar a escuchar eh, al hincha de Racing ¿qué es lo que opina eh, y, y luego también escucharemos la palabra de su del día Dame el primero, Gastón, dale Hola, sí, muchacho, habla Jorge Ramón Mejía ¿Rogito? La verdad es que el técnico me está convenciendo Porque sí. en la conferencia de prensa dijo eh, Racing tuvo 100% de efectividad Y la verdad, sí. atacaba una vez y era un gol La verdad me está convenciendo, ¿sabes? Mejor, eh, mejor, así sea que te no, es irónico, es irónico, ¿no? Eh, no lo sé Me, me parece que fue irónico No, lo sende. está convenciendo, sí, dijo una realidad sí. Racing atacó una vez Y convirtió bueno. O sea, por ahí lo está convenciendo con esto de la efectividad Ojalá Racing tenga esta efectividad de aquí en adelante, ¿eh? De dos o tres veces y convertir y compartir lo, lo mayor posible, Leo. ¿eh? Ojalá sea así. Eh, la palabra es el día, ¿te parece? Escuchamos un tramo de lo que dijo el técnico ayer por la tarde. Se viene Colón de Santa Fe sí. y habla de, de esta cuestión del recambio aún no definido por Racing. Esto dice Subel Díaz. Es. Ya el tiempo nos dará nos a dará conocer cuál, cuál es el objetivo primordial. Sigo insistiendo que. Que los equipos grandes, eh, excepto Boca que ya hace años que está participando O excepto Vélez que, que, que, bueno, que quizá no está catalogado como grande Pero es un club que ha ganado mucho Tiene una estructura mucho más sólida para encarar dos torneos eh, De una manera mucho, mucho más ambiciosa ¿no? eh, Nosotros eh, por ahora tenemos que ir con lo mejor Pero realmente se va a hacer cuesta arriba Porque... El desgaste está, no, no es inventado y bueno, acá, no es que acá es como en otras ligas que por ahí de golpe los equipos que entran en Copa le permiten cambiar el, el día o, o, o tienen una diferencia abismal con respecto a otros equipos acá, somos todos parejos, en una cancha era parejo. ahora viene San Juan a la cancha de Racing y es parejo, entonces no hay un partido que vos pueda descansar. Bien, la palabra de su el día entonces Sí, claro. bueno, sí coincido en algunas cosas, en otras no obviamente Me parece que estamos hablando de un desgaste como si Racing hace 3 o 4 meses Que viene jugando miércoles entre semana ¿no? y, y fin de semana Y la realidad es que Racing jugó hasta ahora dos veces entre semana sí. sí O sea, jugó con Boca en su momento la final de la Copa Argentina Sí, y lo ha hecho frente a Colón, con sí. lo cual me parece un desgaste sobremanera Entiendo el plantel corto que tiene el técnico Entiendo que hay muchos jugadores eh, con edad ¿sí? Que lamentablemente tienen el conveniente físico No me parece que Racing tenga un trajín demasiado excesivo Por lo que va del año ¿no? Lo que me parece que queda claro sí. lo que queda claro con las declaraciones de del día Que si Racing pasa sí. de ronda Si le gana a Colón 2 a 0 Por una diferencia de 3 uh -huh. eh, Estamos en presencia y que va a tener que elegir Sí, día. claramente si está declarando ahora de esta manera sí. Va a tener que elegir Y hablando de Colón El único puntero del campeonato Acaba de convertir 32 minutos del primer tiempo Colón en La Plata Se pone 1-0 arriba Frente a Estudiantes Caire El lateral por derecha Que nos volvió locos El día jueves eh, Ha convertido Colón 1 Estudiantes 0 Hablando de la actualidad Del fútbol argentino Y hablando de Colón Rival de Racing El próximo jueves Se pone en ventaja, es el único puntero del campeonato. Eh, dame otro bastón de los oyentes, dale. Hola gente linda de Racing, ¿Qué? habla ¿Qué? Víctor de Diego. Yo les pregunto a no. los dos Diego, ¿Sí? a Leo y a Oscar, ¿Sí? que me digan a qué juega Racing, porque ¿Qué? yo la verdad que no sé. ¿Qué? Espero en una respuesta de ustedes. Un abrazo. Un abrazo, Víctor. Eh, bueno, lo que planteamos al comienzo, mi preocupación de ver a Racing jugar de la misma manera, mal, obviamente, tanto con Colón como contra Lanús. Eh, esperemos que le, con trabajo, con tiempo, que es lo que le falta a este equipo, seguramente, eh, le vaya encontrando la vuelta. ¿sí? De a poquito el técnico eh, a, a este equipo. ¿eh? Las piezas están, ojalá eh, podamos cambiar. ¿sí? Paciencia. Tiempo estamos en las dos cosas ahí en el campeonato de Racing con esto de Colón actualmente está a dos puntos y en la Copa es fútbol y hay que jugarlo sí hay 90 minutos por delante para revertir esto eh, Gastón dame uno más vale sí buenas noches Jorge de Ballester. Jorge, Muchachos, buenas. con muchísimo respeto sí. ¿no sienten vergüenza ustedes cuando escuchan al técnico la declaración que hizo yo, con la mano en el corazón yo los escucho analizar el partido ¿Ustedes no tienen no les da vergüenza como hinchas de Racing el técnico, valores que tuvimos una opción de gol y metimos un gol no les da verdaderamente vergüenza yo no sé la edad que tienen ustedes, yo tengo 60 años por ahí, yo ya estoy viejo para esas declaraciones pero a ustedes no les da vergüenza escuchar una declaración de ese tipo bueno, muchas gracias y muy bueno como siempre el programa gracias amigo, no sé si vergüenza me parece que fue una eh, una declaración por lo menos realista ¿eh? y dice lo que vio y lo que vimos todos eh, obviamente que peor sería que diga que Racing jugó un gran partido Y que sacó un punto Importante y justificado Cosa que no me parece porque eh, esto por puntos como en el boxeo si hubiese habido un ganador tendría que haber sido la luz claramente no porque hizo mucho más sino porque antes que racing empate tuvo un par de ocasiones claras para liquidar el partido porque se ponía dos a ser y lo liquidaba, no pero bueno fue más, la luz fue más que fue Racing fue más, no mucho a ver, no, no fue una tromba, fue más que este pobre Racing que realmente jugó muy mal y no con mucho a ver, no haciendo mucho más es suficiente para ser mejor que Racing ¿eh? el anuncio es un poquitito más y claramente mereció el triunfo lo quiso ganar más que Racing me tuvo otra intención, sí. ahora, si me da vergüenza o no la declaración del técnico por eso yo no sé si vergüenza es la palabra exacta eh, por lo menos fue realista y, y dijo lo que vio eh, pero sí, con hincha de Racing espero otra cosa eh, vos tenés 60 años y, y entiendo que has visto, que nos querés decir con eso que has visto un montón eh, de equipo pasar por, por nuestra gloriosa camiseta Hoy el fútbol argentino ha cambiado y mucho. Y yo también espero otra cosa. Sí, espero ver por lo menos un Racing parecido en el clásico. ¿Sí? Como juego de clásico, por lo menos que se parezca a eso. Eh, Gastón, si te parece, nos queda una tanda, ¿no? Sí. 19, casi 50 minutos vendemos por última vez. Ya viene la última parte de su del día. Ya viene la información de Paraíso acerca del equipo para el día jueves y seguimos escuchando la hincha de Racing. Dale. Argentina, espacio publicitario. AM570.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 Hasta las 20, quedate en Radio Argentina Escuchando Esto es Racing Esto es Racing Pichu para Fariña, Fariña para Pichu, Piju con la pelota, juega para Pelletieri, en la salida, 5-60, levanta la cabeza Se mete en gata, le toca para Magui y descarga, para el jugador superior Se viene el calza la pone en el área para Auche Está en el pase, chetal, está, está, está, está. ¡Gol! ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Que abrió el ¡Muerde! ¡Muerde! Una buena combinación de Camoranesi para Centurión, para Aux en el área. Resolvió bien ante la salida de la arquera, la puso por bajo. Y Racing empata 22 minutos. También Aux saca el número 7. La Luz y Racing empatan 1 a 1. 19.52, otro querido amigo y colega El viejo sí. pomeno ¿no? Sí, un amigo de la casa, Pomelo, Pomelo Fabián vila en Radio Nacional ahí está Relatando el gol de Auche ¿eh? El empate de la Academia allá ante la Luz El empate de la Academia eh, Sé que tenemos oyente Gastón, vamos a escuchar a uno de ellos Y luego venimos con la última parte de su del día, dale Hola muchachos de Racing, les sí. hablo Alberto Ramos Mejía Alberto ¿Me quieren decir cuál es la diferencia entre Lucas Lich y Corbalán? Me parece que Corbalán es más malo que Lich todavía Hagan un análisis, Corbalán no para a nadie por la punta izquierda No sé cómo lo ven ustedes, pero me parece que es peor eh, marcador de punta que Lich Me parece que era mejor Lich que Corbalán, ¿eh? Así que, y aparte quiero quejarme porque seguimos teniendo un equipo muy corto Y Sam parece que está enyesado, muchachos Bueno, les agradezco mucho. Buenas tardes y los felicito por el programa. Chao, saludos. Gracias, Alberto, amigo. No, eh, lo de Corbalán, lamentablemente hasta ahora no viene siendo bueno. Hizo un buen partido de clásico. Tuvo muchos problemas frente a Boca en la Copa Argentina. Muchos problemas en el primer partido de la Sudamericana. Ayer también los tuvo. Ayer fue el peor. El peor sí. partido de Corbalán en Racing sí, ayer. Con la sí, luz. sí, bueno. De hecho, sí. tiene que entrar Yui para jugar como lateral. No echen, sí. Exactamente, sí. porque eh, No, no solamente por eso, porque estaba molestado, sino porque el rendimiento era realmente muy bajo y Racing tenía muchas complicaciones, por decirlo sí. de Corbalán. No está teniendo realmente, lamentablemente, Corbalán un buen torneo, por lo menos el inicio del torneo. Eh, esperemos que levante, ¿sí? porque no hay demasiadas opciones eh, y lo demostró su el día ayer. La primera opción de cambio es Brian Liubi, que no siente el lugar ni la pierna, porque tiene la pierna cambiada, así que eh, coincido. Pero bueno, esperemos que, que el chico eh, Corolán pueda, pueda nivelar por lo menos su rendimiento. Nos queda una parte más de su del día, Leo hablando de. De Centurión, lo escuchamos. Yo digo que es un catoriano 23 y bueno, por eso a veces me metía con el árbitro porque es un chico donde todos lo conocen, todos lo van a buscar, lo van a golpear y encima la molestan porque contesta. Y es lógico que conteste un chico catoriano 23. Dice, tiene que proteger un poquito más, hablarle, es un chico 93, Dice, no puede tratarlo como si fuera, ¿cuándo le vamos a un juego grande? No, un pibe, un pibe tiene que aprender hoy parece Centurión la, la, la, la joyita del fútbol argentino entonces lo van a ir a buscar, lo chocan, mucho traumatismo lo, lo, lo dejan jugar de paz, entonces tenemos que ir buscando la variante para que él eh, no lo golpeen tanto eh, y más que viene acumulando partidos desde, desde el día uno entonces es lógico no Bueno, está sobre hablando de Centurión lo que decíamos al comienzo eh, el chico que ha tomado mucho vuelo en el fútbol argentino y que obviamente eh, lo van a atender, ¿sí? cada vez que, que quiera moverse, lo van a atender y como decíamos, creo particularmente que si no larga un poco más la pelota en el tiempo justo y necesario, va a sufrir más eh, de lo debido, digo, porque le van a ir a pegar permanentemente, flaquito, rápido, eh, ojalá no ocurra, pero eh, tiene cosas por aprender el Chico Centurión, gran proyecto, ojalá que Racing pueda encontrar estas variantes que dice su del día, porque parecería que si no es de la mano de un centurión de una corrida de un dribbling de sacarse de jugadores de encima no tiene demasiadas hoy no tiene demasiadas maneras Racing de llegar al arco rival con peligro eh, Paradiso cuénteme práctica del día de hoy Sebastián Saja continúa la, la evolución sí. de manera favorable inclusive eh, hoy por primera vez hizo un poco de cinta también un poco de bicicleta sí. eh, caminata en cinta por supuesto kinesiología no trotó eh, no trotó por ahora no todavía el desgarro está eh, pero está, está evolucionando bastante bien. Y por el lado de Villar, hay que decir que se ha movido de manera diferenciada, pero mañana lo van a probar. Eh, tuve la posibilidad de hablar de hoy con, con Villar, sí. ahí en el playón de poder entrenamiento, y me dijo, mañana pruebo para ver cómo me siento, pero estoy bastante mejor, por lo menos eso. ¿Y eso puede... quiere decir? Y eso quiere decir que en alguno de los partidos va a estar, no creo que estén los dos, ¿no? Imagina un 4-4-2 nuevamente frente a Colombo Lo más usado para ir a buscar el resultado que Racing necesita, Leo Para mí un 4-4-2 Otra vez Para mí sí, otra vez Pensando en, si no se hacen los dos goles Tal vez con no Faría y no con Pérez Faría del comienzo uh -huh. eh, Veremos, veremos. es muy prematuro para hablar del equipo todavía ¿Pero no entraría Villar por Pérez Guedes. No, no, para mí Villar no sé si va a jugar este jueves eh. Parece que no Para mí lo guarda para el lunes El día fue claro sí, sí. Sería contradictorio por parte del técnico de Racing que, uh -huh. es que juega ante Colón Y no juega ante San Martín de San Juan Porque ayer dijo la prioridad era el torneo inicial eh, Sí, sí está claro Pero me parece que Racing Va a ir en búsqueda ¿sí? de, de esta diferencia el día jueves Para poder pasar por lo menos esta ronda eh, el otro día le preguntamos a, al presidente de Racing y Obviamente nos contestaba desde, desde el hotel, desde el Holiday Allí en, en Santa Fe Que saliendo campeón también ingresás a la Copa Libertadores Y obviamente sí, era una contestación lógica Pero sale uno solo campeón En el fútbol argentino eh, me, parece, me parecía a mí que Racing Podía apuntar también a ser el mejor argentino Clasificado en la Copa Sudamericana eh, Y con esto te basta Porque puede ser el mejor argentino En cuartos de final ¿Sí? Y con esto te, te es suficiente para clasificar a la Copa Libertadores del 2013, ¿Sí? que me parece que es muy diferente al salir campeón, que son 19 fechas, aquí pasando dos, dos o tres equipos, dos te diría, porque recién de pasar a Colón pasaría con régimen de octavos de final. Sí. Pasando a octavo llegas al cuarto Y sin cuartos perdés Por ahí no tenés ningún argentino dando vueltas alrededor Y por más que pierdas sin cuartos Sos el argentino mejor ubicado E ingresarías a la Copa Libertadores Con lo cual son tres partidos ¿sí? Y te hace el gusto de perder el último En cuanto sabes Usted pondría todo el jueves eh, pero Aparte también me remito a las palabras de su día Jugaremos con lo mejor que tenemos eh, Y lo hizo en la Copa Argentina Ha jugado con equipos de la C, de la B, del Nacional B Y ha puesto lo mejor Sin dudas es que ante una Copa Inter Internacional Enfrentando un equipo de Primera División Me parece que correspondería ¿sí? de Que el técnico ponga la carne al asador Más aún sabiendo, Leo, que el próximo lunes Con tiempo Va a enfrentar al último del campeonato Un equipo que no ha ganado ninguna de las fechas No solo que no ha ganado, sino que ha perdido las cuatro Entonces, Racing enfrentando a San Martín de San Juan En el cilindro Equipo que ha perdido los cuatro partidos ¿sí? Me imagino que tiene que ir por todo el día jueves No digo va a ser sencillo ni de trámite fácil el lunes, pero todo hace prever que Racing tendría que imponer condiciones en el cilindro. La última, Diego, tiene que ver con Ortiz. Reunión entre sí. Gastón Córdoba y nazareno Marco Yese, uh -huh. representante del jugador. Están vías de solucionarse, tal vez eh, haya novedades el día de mañana con respecto a la posibilidad de que Ortiz ya pueda vestir la camiseta de Racing a partir del jueves o el día lunes, bueno, pero que esté a disposición de, de su buen día, ¿Pone dinero, no? Sí, obviamente. Ah, va a haber que poner un dinero. Importante. O sea. importante. Importante. ¿Sí? me cuentan que Botinelli tiene que poner 600 mil dólares para destrabar su situación? Eh, lo de Racing no sería tanto. Pero, pero para... no dejaría su dinero importante que no solamente saldría de, eh, de, de la economía de Racing, sí. sino también el jugador estaría dispuesto a poner un porcentaje. ¿La alcanza ¿La Sí, viviría con eso sí, sí, ¿no? sí un poquito <risa> un par de cositas me compro nos vemos nos vemos la seguimos mañana como siempre a las 19 aquí en la 570 en Radio Argentina con muchísimo más de estos racios chao hasta mañana y gracias AM 570 la experiencia en radio Argentina lo sabe desde siempre. Por eso, estamos con usted. Radio Argentina. AM 570. 570. Las interferencias y las radios ilegales son culpables de que no puedas elegir libremente lo que quieras.